Nos metemos con las empresas. Empresas como celulos Argentina, que ya detuvieron la producción en Capitán Bermúdez y Zárate. En mayo cayó en default. En junio presentó una propuesta de reestructuración financiera que sigue trabada y vence hoy, 31 de julio. Ya enfrenta un pedido de quiebra. Esta semana se conoció que la empresa siderúrgica Ternium, Cerró el primer semestre con una pérdida operativa y márgenes históricamente bajos. Las etiquetas del acero que vende Asindar ya salen con la descripción de origen China y la empresa figura como importadora. Lo escuchás acá Pablo Piparra, secretario general de la UON, Villa Constitución, que le contó a Radio Aijuna sobre la situación que denomina como crítica. La situación de Asindar es la siguiente se paró la producción de la acería el sábado 26 de julio, se va a retomar la producción el lunes 4 de agosto, la parada responde a una caída en las ventas, la acería de por sí ya estaba trabajando un 50% con un solo horno eléctrico de los dos que tiene trabajando el parate del tren 3 o SBQ, el tren que fabrica barras especiales para el mercado automotor, la industria minera. Eh, la realidad es que, la situación grave y crítica. Eh, lo que nos quedó solamente en marcha, planta alambres tres filas de barras, eh, o sea, un 15% de la planta de Villa Constitución, que es una planta muy grande y tiene 940 trabajadores propios el día de hoy eh, y casi mil compañeros de empresas contratistas. Hablamos de paritarias desde la UOM, desde la Unión Obrera Metalúrgica. Es insólito, fue acordada y el gobierno no lo homologó. ¿Qué sucede en la UOM? Las empresas que quieren la pagan y las otras que no quieren no la pagan, casi como empujando a la conflictividad. Acá lo escuchás a Fabián Salvatierra, integrante de la UOM Quilmes y de la CGT Regional Quilmes, verazategui y Florencio Varela. El acuerdo metalúrgico alcanzado entre la UOM y las cámaras empresarias es un tema netamente político del gobierno de mi ley que hace que los trabajadores todavía no puedan estar ...cobrando el pequeño aumento que se consiguió y no hace más que esto agrandar las brechas y las necesidades de cada trabajador, cada trabajadora. La verdad que estamos a la espera de que se pueda concluir con este tema administrativo, a pesar de eso algunas, muy pocas empresas lo han pagado, pero el resto... Todavía está deudando, así que cuando llegue al bolsillo de los trabajadores va a ser más magro todavía, ¿no? Hasta para las empresas grandes definitivamente no se compra nada ni se vende nada. Les contamos desde Radio Aijuna para El Informativo Farco.